ustedes saben que durante el transcurso de todo el año hemos venido desarrollando todos los cursos que hoy nuevamente se están ofreciendo pero a veces lamentablemente por el tiempo porque los niños están dedicados al estudio no pueden acudir a su casa municipal de cultura es por eso que cada año en esta época del año se crea lo que significa los cursos vacacionales y por eso hoy estamos ofertando estos cursos vacacionales para que los niños y niñas tengan una opción de poder eh, ocupar su su tiempo de manera positiva para precisamente poder transmitir eh, los profesores que tenemos nosotros todos sus conocimientos dentro de lo que significa las diferentes ofertas que tenemos por ustedes. Agradecer a los niños y niñas, especialmente a los padres, porque ustedes como padres están cumpliendo el rol de apoyar a sus niños en lo que les gusta hacer. Eso casi no se ve que muchos padres dediquen el tiempo a sus niños. Ustedes realmente eh, se merecen esa admiración porque están apoyando a los niños y niñas para que ellos puedan desarrollar sus cualidades y habilidades. Reiterar mi agradecimiento, muchas gracias a todos los presentes y a nuestro alcalde municipal que realmente nos está apoyando de manera incondicional para poder desarrollar estas actividades aquí en la Casa Municipal de Cultura.